Pasa pasa? hoy coño, que va a acoplar esta movida, no, ya no no copla que ya, ya va a ser lo que no tenía que estar subido Hola, buenas, buenas, no, esto sigue sonando, a ver, como ya, ah, no, claro, ya que va a ser el que no tenía que bajar Y de bajar o o que tenía que subir, bueno, son cosas que pasan en la Estoy en anedonia y el programa del Spiffy es de Radio Cucaracha. Entonces, oye, normal que pasen estas cosas. De todas maneras, oye, muy buenas noches. Ya sabéis cómo toles el a toda la gente. Si llegué a la gente sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o el www.radiocuca.org. En cualquiera de los dos sitios que te hay sintiendo esta emisión esta emisora radio cucar radio cuca la radio libre pues oye pues, bienvenidos que ya fácil que no hay eh, pues pues oye sin una y naide pues pues bien que lo siento pero yo el programa es fácil igual que después alguien lo sentirá a través de, del podcast, a que tú estás sintiendo el podcast. Bueno, me pues oye un saludo y un abrazo y un beso para toda la gente que te sintiendo el, el podcast. De tres maneras, bueno, pues ya ya sabéis lo que vos digo siempre que el programa básicamente eh, es mío y fájolo porque tengo yo ganas de hacerlo, no necesariamente porque tenga ganas de que nadie no lo sienta. por embargo, oye, si es de alguien lo siente, pues yo voy a estar muy contento la pena ya es que eh, en antes en los anteriores eh, a ver, voy a subir esto un poco más, porque igual ya es que está está sonándome la voz muy machino. bueno, ya sabes y el programa de les del espíritu, o sea que tampoco nos llena nada sorprendente, si si estaba sonando me la voz muy bajino. Que decía yo que oye una cosa allí que fue el programa para mí mismo, pero otra cosa allí que si hay gente que lo siente, pues bueno fue una ilusión tremenda, tremenda, no peseíz, un peseíz que no. En antes, en la antigua época de la hora del Pastielles en antes de del parón del año y medio sabático. bueno pues tenía a disposición un chat ¿eh? y había chateros hubo tiempos que, que llegó a ver tres o cuatro al mismo tiempo eh, otros tiempos en los que había una persona nada más la última época había dos personas una de ellas es eh, que volvió a volvió a engancharse a, a estiposcas ¿eh? en edonia Y la otra, por desgracia, no tengo manera de saber si sí si o si no, porque no tenía otro contacto con, con ella que bueno pues que, que lo que ella es lo que escribía en el chat. Un saludo para pa Macetu, si es que te has y Macetu, y si es que no estás, pues bueno, y pena, porque no sé yo de qué manera voy a poder, voy poder avisarte. ni siquiera tenemos la página web de la Cuca, me ahíla. Vosotros si escribís www.radiocuca.org en cualquier ordenador o dispositivo que tenga internet, pues oye lleváis a encontrar una página. Lo que pasa que ella no es lo mismo que aquella que estaba cargada de noticias, na que poníamos oye pues en cuanto una persona hacía programa, pum, el programa estaba colgado ahí, el enlace a sentirlo con una imagen imaginativa, creativa, estas cosas ahora ya no está, ya no está eso, y es una pena porque eso ya era un ya era una manera muy guapa de publicitar los programas y de enganchar a, a gente tenemos el, la nuestra página en Facebook ¿eh? si pone Radio Cuca, el que tenga Facebook si pone Radio Cuca en el Facebook, ahí estamos nosotros y es así actualiza relativamente eh, de manera abundante Ten muchas gracias al, al amigo Segundo El Selecto, que básicamente que lleva el, el labor de, de actualizar esa, esa página. Alguno más seguramente que también va haciendo cocines. Eh, no sé si vos acordáis de la semana pasada de que yo lo que... ...lo que yo contaba en este programa... ...que es lo que, lo que se decía en Anedonia... ...pues falabase básicamente del tema este... ...del, del confinamiento, del toque de queda... ...y curioso porque todavía que aquel momento... ...no se sustanciara nada... Tocantes al, ...tocantes al toque de queda... ...valga la redundancia... ...pero bueno, como tantas como otras veces... ...resultó que, que Anedonia tuvo ese, ese pequeño toque... ¿eh? ese ese condimento de de, de futurología ¿Mm? y una vez más fue visionario fue un programa visionario bueno tampoco hacía falta ser muy muy espabilopa pescancias desde que lo, lo del toque de queda que estaba ¿eh? que estaba al llegar bueno pues ya lo, ya lo tenemos también es verdad que yo la semana pasada bueno pues eh, estaba aquí charrando con la con la compañera de los oídos sordos que por cierto hoy no vino, vino ya me pasé a mí de la que estaba subiendo me yo y la radio digo esta musiquina que está sonando nunye ¿eh? nunye la eh? nunye la de los oídos sordos <risa> no, no, nunye nunye era para nada bueno pues que falaba yo con ella decía maja o al mar dependerá de a qué hora pongan ¿eh? a qué hora nos nos pongan el toque de queda porque claro la cuestión y que si tú ponían que si yo, a las 9, a las 10 a tomar por saco anedonia después de tantos meses de ausencia voy vuelvo y échame pa casa. Bueno, no por fortuna, Bunyerlu aquí en Asturias a las 2 de la noche. Bueno, pues dame perfecto tiempo a venir, a dar la parpa y a todo lo que me dé la gana mismo alargame largarme si tengo falta de de non no hay problema ninguno, no hay problema ninguno. dame tiempo a tornar para casa y ¿eh? llegar antes de que, de que yo qué sé ¿qué pasará cuando, cuando llega la noche? ¿qué pasará cuando llega el toque de queda? ¿eh? Eh, ¿calearán pelacay no sé maderos fuertemente armados hasta los dientes y, pues, dispuestos a, bueno, pues a, a a lo mejor a cargarse a cualquier persona no uniformada que vean que vean pelacay No se siente, la verdad, que tampoco oye que se sientan por la noche disparos, pero bueno, pueden llevar perfectamente silenciadores ¿sí? y, y matar a la gente igual, pero con, con silenciadores. Tampoco no se ven cadáveres por la mañana, yo salgo por la mañana relativamente temprano para trabajar. Me, cuando ya termino el toque de queda, por supuesto, ¿eh? aunque bueno, ya me prestaría a mí tener que salir. No, porque entonces me permiso para salir. No, no, perdona, y si ya me prestaría a mí para poder llegar tarde a trabajar, que, que entrará más temprano, pero no, porque si lleva a trabajar, <coughs> dante, dante permiso. Y es terrible, por una cosa buena que podía tener esto, que quiera no trabajar, van y vale, y dan permiso. Si lleva a trabajar, pues salir. Si no llega, no puedes. Bueno nada, en fin. Y es como eso que, que la gente, ¿qué está diciendo la gente? Pero de, eh, claro, si yo puedo ir a trabajar, en entonces el virus no hay. Otro decía, ah, ahora resulta que el virus lleva un virus, eh Pero la noche infecta y, y el día no, entonces el toque de queda y es la noche. Bueno, y yo entiendo que, que la gente está, está fartuca, ¿eh? está ya muy crispado. Yo personalmente, ya lo sabéis, los que vengáis sintiendo los últimos los últimos programas de anedonia, que no, no soy absolutamente nada conspiranoico en este tema, ¿eh? en otros al menos sí, yo qué sé, faléisme de, de los reptilianos, por ejemplo el tema de los reptilianos, y vamos, ese tono lo más claro que el agua. La gente que nos gobierna en realidad son reptiles, por eso tengo más claro que el agua. A ver, ahí no tengo duda ninguna. Pero bueno, con otras cosas, pues soy menos menos conspiranoico soy muy conspiranoico, pues ya os digo con el tema de los reptilianos y con el tema de, del pimiento, del pimiento los factores de control mental que, que, que vienen a incluidos, bueno, una, una soquímica fundamental y que fomentarnos sé, el el uso del pimiento, como si fuera un alimento sano y, y que, utilizable para pa muchas comillas, comidas para sazonar para comerlo solo para tal y claro de esa manera lo que están haciendo es apichotarnos a todos bueno a toda la gente que come pimiento yo no como pimiento eh. yo soy de esos que tienen la fortuna de que bueno pues el, el organismo todavía está limpio y entonces en cuando en cuando el pimiento lo toca reacciona o sea expulsa a través de, de cuello del, del culo, eh, a través de, de, de la boca también, básicamente quiere decir que como yo como pimiento y vomito y me cago. ¿eh? Sí, bueno pues sí, no es eso. y además me cago blando, ¿eh? no vayáis a pensar que, que, que cago duro cuando el, el pimiento, por eso, precisamente porque tienen toda esa serie de factores de, de control mental que el mio cuerpo eh, refuga, refuga totalmente. Eso, yo básicamente, eh, bueno, soy seguidor absoluto de esas dos teorías de la conspiración. La que fala de los reptilianos y la que fala de, de, de la nocividad del pimiento. Por embargo, bueno, pues les demás, ya sabéis, yo soy más seguidor de la, de la Navalla Docam. Y la Navalla Docam, el principio de la parsimonia, dice que, bueno, pues cuando hay una explicación sencilla, Ya hay otras explicaciones muy complejas que necesitan muchas cosas. No dice que siempre, siempre vaya a ser la más acertada la sencilla, pero sí que dice que probablemente sea la más, sea la más acertada. La mayoría, la mayoría de las teorías de la conspiración requieren toda una serie de proposiciones, de factores, que son, bueno, Son muchos, son muchos comparados con otras teorías mucho más sencillas que pueden explicar la, la misma cosa. En este caso, del puto bicho, del puto coronavirus que está, está jodiendo un poco en la vida, bueno, pues hay teorías oficiales, teorías oficiales que tampoco llegue que que sepan mucho, ¿no? esto es una cosa nueva, eh, no saben mucho ni, ni los oficiales ni por supuesto los, los alternativos sabe todo el mundo poco todo el mundo poco, pero bueno pues pues hay unos rames de, de la ciencia de la técnica que bueno, pues defienden una serie de cosas eh, y tan basa es en, en la observación en la investigación en la experimentación entonces bueno pues en principio yo las cosas que proponen biólogos, epidemiólogos, médicos en general, cuido que quizá, oye, pues tiendan a cierto estado de razón, a tener a tener un poco de razón. les otros, coño, pues además teniendo en cuenta que cada una dice una cosa diferente, pues pues pienso que igual no. En ese sentido, pues cualquier medida de estas que tomen Yo, digamos que respeto la. Y considero que se lleven lo más acertado. No tengo ni potencia de si eso es lo más acertado o no. Pero bueno, algo hay que, hay que intentar hacer, ¿no? Hay muchos que dicen eso de ala o joder, y, y, y que lleguen los virus transmiten más en los bares que en los supermercados. No, <risa> A ver seguramente no. Seguramente se transmite igual. que yo lo que pasa, que en este momento manda huevos que yo tenga que defender a, a los gestores, <risa> manda huevos que yo tenga que hacer eso. Nunca pensaba que iba que a llegar esto, pero bueno, eh, pues los bares, digamos que eh, casi podré, podríamos decir que biológicamente a lo mejor no son no son necesarios, no son absolutamente necesarios para sobrevivir. Y, y a lo mejor les extiendes los supermercados, hombre, pues tanto, tanto, tanto como necesarios para sobrevivir, no lo sé, pero bueno, básicamente tenemos falta de, de comer, de agregar de alguna manera energía al, al nuestro organismo. Y una, y una buena posibilidad, pues de ingerir comida. para poder conseguir comida pues nunca hay otro remedio que adquirirla en ese tipo de establecimientos básicamente porque la gran mayoría de las personas nun tenemos ocasión de cultivar los nuestros propios alimentos y dices ay anedónico pillamos te cuántas veces nos contaste tú que que si la huerta que si haces esto que si plantes aíos que si cuidadín que si los, si los planto hayos ¿eh? y, y cebolles y fabes y patates unas veces unos años más otros menos por ejemplo el año pasado muy poquitino otros años planto más y saco más pero para sobrevivir nunca, nunca saco para sobrevivir ni siquiera una persona sola ¿eh? Eh, ni siquiera aunque fuera nada más para mí sacaría abondo para sobrevivir Bueno, pues teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas en nuestro entorno no cultiven absolutamente nada, pues a lo mejor no queda otro que, que ir a comprarlo a esos sitios eh, que venden comida. Y entonces, pues claro, a lo mejor sí si hasta cierto punto, ¿eh? que pueda ser necesario que, que te han abiertos y, y que pueda ser necesario que, necesario entre comillas, no lo sé, que... que los bares, los restaurantes y otros sitios te dan más tiempo cerrados, ¿o no? Eh, la cuestión es, ¿va a estar a gusto de todos? No, no, no, seguro que no. El que tenga una tienda, pues seguro que, que respira cuando, cuando siente que lo, que lo van a dejar abrir. El que tenga un bar, seguro que, que llora. ¿eh? Que llora viendo, viendo como son medios de vida, pues si pues lo quiten. yo es una cosa muy complicado yo una cosa muy complicado equilibrar la bolsa y la vida yo tengo yo mucha manía a los gestores pero pero a ver en estos niños queda otro y es verdad tienen que equilibrar la, la bolsa y la vida yo una yo una putada ¿eh? no me gustaría meter Estar. Bueno, sí, me gustaría estar en esos sitios porque vienen de puta madre, pero aparte de eso, tomarles decisiones sería complicado, sencillamente porque nunca va a estar todo el mundo contento, porque siempre va a haber de algunas bolsas que van a que van a estar más tocadas y que van a vaciarse rápidamente según esas decisiones. Si toman unas decisiones, van vacías, unes. Si toman otras decisiones, van vacías, van vacías, los otros. Si no tome ninguna decisión lo que va a pasar a lo mejor, no tengo ni puta idea, pero bueno, pues hay una alta probabilidad de que lo que pasase fuese que el virus este se, ah, eh, creciese de una manera descomanada y, y matase a, a mucha gente. Hay los que dicen que yo mentira, que no hay virus y que no está muriendo nadie. A lo mejor, bueno, pues tenían que, que ponerse delante de una persona en la que sí que ya haya muerto de algún familiar por este por este tema. Bueno, de tú que los conspiranoicos son tan tan cerrados ellos que... Sí, son muy cerrados, son muy muy cabezones. Entonces, a lo mejor, bueno, pues acaben de alguna alternativa. No, seguro que han morrido de otra cosa y no han de ese virus. No tengo ni puta idea. cuál es la solución a, a todo esto cuál es la solución a ese equilibrio entre la bolsa y la vida cuál es la manera de, de tener a todo el mundo igual de no voy a decir igual de contento, sino igual de descontento pues lo mío, sencillamente y era posible conseguir llegar a un estado de, de ese tipo Si, si no tuviéramos ya destrozado la mente y la hubiéramos convertido a través de la dependencia del estado y a través de la alienación. Sí, sí, ya sacó el tema otra vez, siempre sí ¿Qué pensabais? Eh? Que iba yo que, que me volviera yo que me vendiera el capital y, y que ahora era estatalista. No, no, yo sigo sigo siendo sigo siendo en eso igual, una cosa allí que, oye, pues que necesariamente Dentro de lo malo, pueda, pueda observar determinados niveles, aunque al final cualitativamente va a ser tu malo, cuantitativamente, bueno, pues, bueno, no me entiendéis, no me entiendo, me yo, me yo perfectamente que con el, el infantilismo. Cuando yo digo el infantilismo provocado por la alienación y por el estado, bueno, pues eh, eh, es infantilismo y un estado mental. ...de pensamiento en las personas... ...y que sean que necesiten a, a papá y a mamá... ...que sean absolutamente incapaces... ...o que seamos porque ellos no voy a excluirme ni mucho menos... ¿eh? ...que seamos totalmente incapaces de organizarnos nosotros mismos... ...de tomar decisiones... ...y que siempre, siempre, siempre... ...teamos necesitando que sea el, el Estado, el gobierno... ¿Mm? que sean los de arriba, los que tomen las decisiones. Nosotros, la gente en general, eh, nos bueno pues nos quedamos en criticar. ¿Mm? cincámonos nada más al tema de la, de la crítica. Eh, queremos que tomen las decisiones, por supuesto, pero que tomen las decisiones que, que a nosotros nos presten y si toman cualquier otra, que Y una cosa una cosa que debería ser curioso, ¿no? Pero pero no es curiosa. Y lo Y es lo normal. Yo estos días, cosa que nunca hacía, pero bueno, pues los tiempos están cambiando mucho, están pasando cosas que, que nunca pasaron y yo estoy haciendo cosas que nunca hacía. Estos días estoy leyendo los comentarios a, por ejemplo, yo qué sé pues, intervenciones del de, de presidente de, de, de las Asturias. Y bueno, pues de paso los, los comentarios. comentarios que es curioso, pero suelen ir eh, prácticamente todos en la línea de decir, lleguen los políticos hacéis mmm, lo mal y entonces luego tenemos que pagarlo los, los ciudadanos <risa> Esto es la hostia a ver ten, reconociendo el, el extremo poder que sobre los nueces vices tienen los que se creen con el derecho de gestionales y decir, los Políticos, a los que, por cierto, la grandísima mayoría de las personas, y os concede ese derecho, ¿eh? como mucho, pues querría conceder ellos lo a otros y no a los que están, o cuando están los otros, a los que ellos lo querrían conceder a los que estaban en antes, bueno, eso, pero conceder el derecho, por supuesto, porque prácticamente nadie, no y, y quien ni tan siquiera a pensar, está muy fuera de los esquemas de pensamiento. No llene tan siquiera a pensar una situación en la que él, ella, esa persona tenga que tomar decisiones. Las decisiones tienen que tomarles otros. Eh, soy el único que conoce a gente que, yo que sé, pues a lo mejor cuando le expliques que, bueno, pues mira, oye, leal, yo que sé, les bebés azucarés, ellos eh, la fanta naranja, la fanta limón o de cualquier otra marca, la coca cola o mesmo la percy cola o la tafcola o todos esos movides son muy nocivos para el organismo, provocan a algún plazo pues obesidad, diabetes, qué sé yo. Bueno, estoy inventándolo. Obesidad no estoy inventando, diabetes digo yo porque pues eso son azucarales, ¿no? Sí, supongo. Bueno, entonces explica ellos estas cosas o sienten un, o ven un programa en la tele, una intervención de un nutricionista que, que fala de ello y de eso de... Pero bueno, pero pero ¿cómo es posible que, que no te ha prohibido? ¿Eh? Yo, yo si voy al, a la tienda y está allí, yo claro, tomarlo porque supongo que ya otro lo prohibiría, ¿no? ¿Eh? El gobierno lo prohibiría si fuera tan, realmente tan malo. Y una cosa curiosa porque... ahí lo que, está, lo que está demostrándonos esa afirmación de esa persona y que no, no se considera a sí misma capaz de decidir. Yo si voy al supermercado, si voy a la tienda, pues nadie me obliga a, a comprar todas las cosas que, que hay allí, ¿no? Cuando digo yo, cuando digo yo, estoy hablando en, en genérico de las personas en general. Estamos obligados. No, no estamos obligados. Lo que pasa es que bueno pues desde de, de niños, a través de la educación, a través de los medios, a través de todas las herramientas que tengan estado, supongo que van haciendo por convencernos de que efectivamente las decisiones ni les tomamos nosotros, ni les debemos tomar. Y convencernos también de que ni tan siquiera les queremos tomar. Realmente queremos que les que les tomen otros. Supongo que hay mucho más sencillo, sencillamente, valga la redundancia otra vez, criticar. ¿eh? Eh, nosotros no tomar ninguna decisión, pero sí criticarles decisiones de los demás. ver eh, a más cualquier cualquier imposición que nos ponen, cualquier nueva norma que sé yo, pues ahora que si los confinamientos, que si les limitaciones a la movilidad, que si los toques de queda velo no como, no como una medida. La mayoría de la gente no lo ve como una medida para para bueno pues pa, pa intentar eh, luchar contra contra la pandemia. No, venlo como cosas que ellos imponen y, y que las obligaciones, yo creo que casi, casi que entienden que las obligaciones que intentar saltales ¿eh? saltales eh, Podemos estar de acuerdo o no con les, les midíes, pero pero igual si no estamos de acuerdo, no sé, ya sé que yo, vale, incoherente de mí, y siempre digo eso de podemos eh, decir lo que está mal sin necesidad de proponer una alternativa. Lo que pasa es... Eh, Esto, a lo mejor, acaba matándonos a todos. Entonces, igual sí que había que, que proponer alternativas, ¿no? Ya muy complicado, ya muy complicado, extremadamente complicado, pero fue más gracia otra vez el infantilismo ese de, de, bueno, pues, ya como cuando los padres manden una cosa al niño y el niño... Y... Nun, nunca las galletes de arriba, que hago la mar, pues en cuanto no miren yo voy a intentar coger la galleta. ¿Eh? Esto viene a ser un poco parecido. El perímetro y este no se puede pasar aquí. Hostia, pero en cuanto puedo yo voy a salir, yo voy a hacer por salir. Y eso sí, luego voy a criticar al gobierno que no tomó mis días pa, pa para pa parar toda esta historia. Y toda esta historia es muy graciosa porque de la misma manera que, que otra es, otras atrocidades que. No suceden lo no que suceden a la humanidad, si son decisiones de, de otros humanos y de otros humanes, ¿eh? esta no. <risa> sí, vale, bien. Podéis pues, empezar, bueno, pues no deja de ser una consecuencia del, del capitalismo descomunal, que lo de la zoonosis, el mercado y tal. Vale, sí, bien, de acuerdo, y es verdad. Pero eh, en este caso, ¿eh? yo puto tu virus. O sea, no somos nosotros nadie no, no tomó la decisión sí hay los que dicen sí el virus fabricóse en el laboratorio bueno me sí, decís decirlo tenéis algún tipo de base para decirlo eh, sí déjame que sí no pasa nada déjame que sí y luego será bueno no me voy a meterme que no llegue el tema esta noche del que yo quería hablar pero pero bueno que llegue que llegue eso que fue un puto virus que está siendo un puto virus <risa> que a lo mejor nos mata a todos sí al mayor, pero ya no y ni podemos echar culpes a nadie. Cualquier día, mira, cualquier día con esto del infantilismo, eh, vendrá un, un meteorito, ¿m? estallará ese contra el planeta. Bueno, No será muy grande porque si es más grande, y nos mata a todos. Pues ya no queda nadie para criticar, pero vendrá un meteorito pequeñín, estallará ese contra el planeta, arrasará una ciudad, una provincia. la gente que llorará y dirá porque el gobierno no hizo nada para para parar el metorito sí sí sí exactamente así exactamente así y y eso es lo que yo llamo el infantilismo esa esa negación de toda responsabilidad esa negación de toda capacidad de acción esa si dejar en manos de otros personas la toma de decisiones sobre sobre la nuestra vida, eso y es y el, lo que yo llamo el, el infantilismo, es en un, considerarse que tú no tienes necesidad, no tienes obligación, no tienes por qué tomar ninguna decisión sobre la tu propia vida, la tu vida, las decisiones que afecten a la tu to vida, tomenles otros, eso sí. ¿eh? Tú no tienes obligación de tomarlo, pero tienes todo el derecho del mundo a que a que sea te yo siempre defiendo el derecho a la queja. ya veis, hoy estoy diciendo esto otro, esto otro totalmente diferente. Bueno, sí, ya sabéis que el anedónico, el anedónico miserable, sabéis lo de sobra, sabéis de sobra que hay, que hay un puto incoherente de, de mierda, no lo sabíais, sí hombre, pues si no lo sabíais, digo yo. Soy un puto incoherente de mierda. ¿Veis me, me preocupado? Eh? ¿Pongo me colorado? ¿No lo veis por la atraviesa la de la radio? ¿No veis si me pongo colorado? Digo yo. No, ni estoy preocupado ni me pongo colorado. ¿Qué cosas, no? <risa> Seguís todos sintiendo Radio Cucaracha, Radio la Radio Libre de Vieux. Y como ya llueve y son las 9 y 36 minutos de la noche, lo que estáis sintiendo ahora mismo es anedonia. Saludos, besos y abrazos a toda la gente que está ahí de parte del de anedónico miserable. El concepto de, de salud, esto ya está bastante de en boga el concepto de, de salud, no. Todo el mundo habla de la salud, de la enfermedad y demás. El concepto de salud no deja de ser un, una idea, ¿eh? una idea casi casi platónica. La salud y también a lo mejor podríamos representarla como una curva asintótica de esas, ¿eh? que nunca toca nunca toca techo. nunca toca el techo. Siempre cuando cuanto más arriba está, más despacio sigue subiendo de manera que nunca nunca llega, nunca llega arriba al tope. No sé si se corresponde uno que sepa matemáticas, seguramente el pistolero es maniego o cualquier otro que sepa de estas cosas diría si tiene algún sentido comparar el concepto de salud con una curva asintótica. Pero bueno, yo curioso yo cuando estudié el concepto de salud, la, la definición de de salud Que llego yo uno de que llegué la salud y la ausencia de enfermedad. <risa> Bien, ¿no? Descubrimos América, oíste. <risa> Tremendo, pero bueno. O como, como dice la, la mi amiga Guatemaltecuca, de descubrimos eh, el agua azucarado. <risa> pues, pues sí, que viene, viene a ser más o menos lo, lo mismo. Eh, la salud como ausencia de, de enfermedad. Eh, Lo que ocurre es que, claro, tradicionalmente la salud y la enfermedad vinieron relacionados nada más, vencidos nada más a un concepto sencillamente biológico. ¿Mm? Entendíase cómo saludar eh, biológicamente lo que se entendía o lo que se sigue entendiendo hoy en día, porque, bueno, pues. la sociedad actual la filosofía que impera en, en el mundo occidental que en el que nosotros vivimos bueno pues sigue siendo dualista a lo mejor bueno tengo ya un ciento de programas eh, tocantes al dualismo y en ellos en muchos de ellos digo que a lo mejor el dualismo como mucho eh, cuerpo alma a lo mejor en estos tiempos tornó Formalmente, eh, solo la forma, no en el fondo, a un dualismo cuerpo-mente. Eh, mesmo en, en algunas opciones más materialistas, tornó a un dualismo eh, cerebro-resto cuerpo, como si fueran cosas esencialmente diferentes. Bueno, pues ya sabéis que yo digo siempre eso: de que no hay ningún motivo en realidad para pa considerar que, que sean sustancias diferentes. Para considerar que, que lo mental, lo que llamen las funciones mentales, sean de algo esencialmente diferente de las funciones tradicionalmente consideradas como físicas. Una cosa buena que fueron trayendo estos últimos años, y que los sesudos pensadores acerca de los temas de la salud, bueno, pues la gente es de alguna gente de la que están na, na OMS esa y tal, fueron desarrollando un, una idea diferente de considerar la salud, no solamente con, bueno, aparte de como la ausencia de enfermedad, sí, pero de enfermedad nada no más físico. ¿Salud no más físico? No. Eh, fueron moviéndose hacia el concepto ese de lo biopsico Consideren que la, la salud, la enfermedad, están compuesta de, de tres, tres dimensiones. Una dimensión biológica, puramente física. Una dimensión psíquica, a lo mejor podríamos decir biológica, las funciones. psíquica, eh, la capacidad de poder eh, poner en práctica esas funciones podría ser una definición o a lo mejor sencillamente la entienden como, bueno, pues entienden que hay una serie de funciones físicas y una serie de físicas y biológicas y una serie de funciones que son psicológicas. Y luego la parte, la parte social, la parte de la, de la interacción, la participación, la participación social. que puede ser también una cosa de enfermedad, una persona que, que físicamente te ha, te ha bien, que tampoco tenga ningún trastorno psicológico, pero que, bueno, pues por circunstancias propias o ajenas se vea privado de la participación social, de, de, la, de, de disponer de una red social. Por Dios, no, cuando falo de red social, no falo de, del Instagram o del Facebook, ¿m? de lo que toda la vida el círculo de... De, de, de amistades de apoyos de mm, todo eso y es lo que lo que me refiero con, con red social bueno pues eso pues puede ver una, una persona que, que te ha socialmente enferma sencillamente porque no porque no puede acceder a, a todas estas cosas eh, esa dice, dimensión psíquica y esa dimensión física biológica que yo, yo, yo digo para mí son un un Lo mismo, dos, dos manifestaciones de lo mismo, pero bueno, a la que vamos a, a dejarlo sin. Sí que es verdad que bueno pues con la oposición, porque bueno, esto son todo como pequeñas guerras de abandes, con la oposición de, de algunos estamentos, de, de algunos pensadores de, de la parte de la medicina, bueno pues de un tiempo esta parte dase cada vez más importancia a lo que lleve, bueno, pues ese componente psíquico Eh, no que cinca a la su influencia ni ese otro componente si lo consideramos dos componentes diferentes a ese otro componente psíquico eh, por ejemplo, sin ir más yoño, pues por ejemplo el, el estado de ánimo el estado de ánimo como bueno, pues, un predictor eh, de, de la salud físico mm, viene a ser reduciendo, eh, reduciendo que El estado de ánimo influye en una enfermedad, una, salud, una enfermedad, una persona con un buen estado de ánimo, eh, animoso, alegre, feliz y más probable que, que haga también sana de otra serie de cosas, mismo si tiene alguna dolencia, bueno, pues la, la su evolución... tiende a ser eh, mejor, más positiva, más favorable si el su estado de ánimo y bueno y positivo. Por embargo, bueno, pues yo pienso que tampoco estoy, estoy descubriendo América de nuevo, que si digo que una persona que, que cuando bueno pues recibe un diagnóstico pues pues fúndese, o tiene o tiene una serie de problemas que a lo mejor son de otro tipo pero bueno pues que son unos problemas que, que lo mantienen en una situación de estrés de ansiedad y por ese motivo bueno pues la so enfermedad supuestamente física pues pues bueno también evoluciona más negativamente ¿por qué cuento todo todo este rollo bueno pues cuento todo este rollo porque ahora sí, me voy a meter un poqueñín con los gestores, estaría bueno voy a, me tomo con, con la gente docenao eh, la gente alineado que, que necesita necesita eh, que sean otros los que tomen decisiones sobre la subida eh, en, en cuanto a tomarles ellos mismos pero también me meto con esos otros que, que se sienten con el poder de tomar esas, esas decisiones y, y Diego López por lo siguiente, les medíes que están tomando, que si confinamientos, que si, que si cierres perimetrales, que si toques de queda, que si tal, están jodiendo anímicamente a muchas personas, yo no he hecho cuidadín, en este caso no digo cómo tener que hacerse mejor ni peor, pero que ye curioso, es curioso y bueno, comprensible hasta cierto punto pero pero curioso y, y, y sin duda negativo el hecho de que te han, de que te han tan esmolecidos por por cuidar la salud meramente físico pero no se acuerden nadie se acuerda nadie piensa en este momento la salud psíquica la salud emocional de un tiempo esta parte decíalo, contávalo ya la semana pasada pero cada día, cada día voy teniendo ejemplos nuevos la gente en general la gente en general está está triste está ansioso está, está angustiado está irritable yo últimamente flipo con, la, con, con lo irritable que está la gente salten a la mínima ¿Mm? hay muchas personas que, que están ahora mismo en un estado terrible Yo, bueno, pues por determinadas circunstancias tengo bastante contacto con personas que tienen bueno, pues alteraciones emocionales, mentales y demás, y están y pasándolo muy mal. La tristeza, la angustia, ya no digamos, eh, bueno, pues falaba la semana pasada de la, de la incertidumbre, la incertidumbre en la que estamos metidos un, un poquillín todas las personas en, en esta situación, que no haya provocada por eh, por ningún humano, algo démonos, y provocada por un virus, y a lo mejor una incertidumbre como la que podemos tener si tuvieran viniendo eh, meteoritos y si no tuviéramos seguros de todo de, de si viven a chocar con la tierra o, o no iban a chocar con la tierra, al ¿Mm? es una, una cosa parecía tal incertidumbre, pero luego también tal angustia que que provoquen que provoquen todos estos MIDIES. y es para, para proteger mecánicamente lo, lo físico. Supongo, no sé hasta qué punto, que cuando, bueno, cuando se decretó el confinamiento allá por la, por la primera mitad del año, bueno, pues dentro de lo que cabe eh, había muchas personas que lo tomaron como un, un mal necesario y bueno, pues se mantuvieron fuertes y más o menos intentaron resistir y ante la perspectiva de que iba a acabar y que iban a poder, pues una, hacer una cosa tan sencilla como abrazar a los amigos o a las familias o a las personas que querían y que en ese momento no podían hacer. Pero había esa perspectiva positiva, ¿no? Se parecía que flotaba en el ambiente esa perspectiva positiva. Una perspectiva que yo cuido que ...que para la mayoría de la población ya desapareció. La mayoría de las personas ahora mismo no deben saber qué pensar. ¡Vadme a mí, eh! ¡Dame la sensación! A ver, la mayoría de las personas, guiándome nomás por, por, por la escasísima muestra de personas... ...con las que yo me relaciono eh, habitualmente, tampoco penséis que va, que va la cosa más allá... pero pero esas es pocas personas tienen una, una incertidumbre terrible eh, un miedo terrible un miedo terrible y a lo mejor muchos también a lo mejor no tienen miedo por sí mismos tienen miedo por las personas a las que quieren tienen miedo que, que se vean en esa eh, en ese, en esa circunstancia terrible que está sucediendo ahora mismo De que, oye, pues una persona que tú quieras se enferma, yo que sé, una persona mayor, un vuelo, enferma. Y, y bueno, pues no queda otro que, que ingresarlo. Esa cosa tan terrible de que va a estar solo, va a estar absolutamente solo. La persona va a estar con la angustia ¿eh? de saber que, que, que esa persona a la que tanto quiere está metida en el hospital solo. Y ya no digamos si muere solo. como tantos que hubo hasta ahora, que murieron solos. Yo pienso que de eso no te puedes recuperar nunca. Yo pienso, bueno, ya sabéis, contarlo aquí muchas veces, en mi vida, por fortuna, hasta ahora, nada más eh, podría contar una, una muerte que me afectó profundamente. Que fue la la muerte del Megolo. Hay otras muertes en mi vida, pero bueno, no llegaron a afectarme tanto como aquella. Y, y yo joder, de verdad os digo que, que una de las una de las cosas que de las pocas cosas que en aquel momento me aliviaba, ...porque sabía que estaba muriendo. Una de las pocas cosas que me aliviaba ya era estar con él. Yo iba todos los días a pasar muchas horas con él a la a la habitación del hospital. Seguro que cualquier persona que tuvisteis, un, un familiar o un ser querido morriendo, eh, también sentís alivio en ir allí. En ese momento yo cuido que la, la habitación no sé, a lo mejor hay personas que necesitan evitarlo y hacer como si no pasara nada y, y marchar, pero yo no les conozco, no conozco ninguna que, que, siga esa, que siga esa conducta. Todo lo contrario, todo lo contrario, hay como que estar allí. estar allí y es lo, lo único que puedes hacer, estar allí, hacer compañía, yo acuérdome de que en las últimas horas, cuando él ya, bueno, pues ya estaba prácticamente, no tenía casi conciencia y bueno, pues una de las cosas que yo recuerdo es que yo estaba, estaba allí sentado, al lado de la cama agarrándolo de la mano, ya está, sencillamente. Yo no sé si ni siquiera si él sentía la mano, no, no tengo ni idea, pero a mí aliviábame eso. Bueno, pues en esta situación no estamos pudiendo pudiendo hacer eso. Las personas que tienen la desgracia de, de estar en esa situación no están pudiendo hacer eso. Eso está provocando una angustia terrible. Esa angustia posiblemente te ha bajando. Entonces no es defenses, en general. Esa valla de defenses y es lo mejor que puede existir para un virus. Esa angustia que sentimos en otras situaciones que bueno que son mucho más suaves que esta. No estamos hablando de que te hay naide morriendo en una cama de un hospital solo. Estamos hablando a lo mejor de cosas tan sencillas. como esos de los que falaba estos musulmanes anteriores cuando decía que que no podía ir al monte estamos cerrados en el perímetro no podemos ir al monte no podemos salir de la ciudad eso yo no me gusta es un bachón, una cosa que uf, que por lo menos recarga eh, te recarga un poquín y te faz subir el ánimo y ya no podemos hacer eso a otras personas a lo mejor lo que ellos gusta y salir de noche A mí no me gusta salir de noche y hay muchos años que no salgo. Pero yo recuerdo cuando yo era aficionado a la noche, que a lo mejor, pues, pues una de las le, cosas que más me animaban a seguir con un, la semana que podía ser dura tal y era pensar de uno Mira, por lo menos que va a llegar el, el viernes y el sábado y voy a pasar la noche por ahí con los colegas, con los de bares, sintiendo música alta. Y bueno, pues a mí en ese momento, como si me gustaba ese tipo de vida y hacer esas cosas, pues sí que me, sí que me prestaba, sí que me motivaba. Ahora, eh, si yo siguiera teniendo esas aficiones, pues supongo que estaría, estaría fundido en la miseria. En mi estado de ánimo seguro que, que estaría muy, muy abajo. Tan bajo como está ahora, por el hecho de, de, de, de que no voy a poder de ir de monte, no voy a poder ir a... A, a perderme por, un, por una viesca de las montañas de, de, de donde sea Pero que no voy a poder, no voy a poder hacer eso. Mm, entre la incertidumbre, no voy poder hacer eso. No voy poder dar abrazos, no poder dar besos. Claro, decimos, a ver, no hay ningún policía que te quite de, ¿eh? que me quite a mí de ver a mi huela y abrazar a mi huela. No, pero tengo miedo, tengo miedo porque tengo miedo de... De, de, de contashala, de ser un asintomático de esos y de contashala. Todo suma, el, suma la angustia por la incertidumbre, suma la ansiedad por por no poder hacer actividades ansiolíticas, suma el miedo. El miedo. Sumando todo eso, casi que, que podemos llegar a la, a la conclusión de que de que el puto virus sí que va a matarnos a prácticamente todos. Lo que pasa es que muytos morrerán seguramente por cuestión física de que bueno pues que el virus los contamine sin más se los hubiera contagiado en cualquier circunstancia Ya a muchos otros agarrarános o agarrarános o quién sabe quién agarrará sencillamente porque el el el estado de ánimo y tan bajo que les nuestros defensas tan bajísimas el nuestro sistema inmunológico está por los suelos y entonces bueno pues aquello es ¿eh? el bicho va a tener la, la puerta abierta y, y eso curiosamente ¿eh? por muchos artículos de la OMS defendiendo ese modelo biopsicosocial y la necesidad de tener en, en cuenta todos todos los todas las circunstancias y demás eh, está tomando la ley en cuenta otra cosa ye Podrían tomarlo en cuenta, podrían tenerlo. No creo, pero bueno, oye, ya ves, mira, en la primera mitad de, del programa de hoy decía eso de oye, no queda otro que, eh, que tomar alguna decisión y, y a lo mejor, pues en este caso sí que si estás en contra, hay que proponer alternativas. Yo ahora digo que sencillamente estoy criticando una cosa que está mal, pero yo no propongo ninguna alternativa, ves, va incoherente. yo quería que arrancara a sonar eh, la de la de cierre justo cuando acabara de sonar la, el cantarín este y por embargo hubo ahí un par de segundos o tres de silencio cosa que no puede haber una radio, está extremadamente proscrito pero bueno, ya pasó y pasó, y esto ya anedonia si fuera cualquier otro programa sería un drama ...como ya en Edonia no pasa absolutamente nada. Pasa sencillamente que esta semana ya terminó. Eh, un montón de besos, ¿m? un montón de abrazos, aunque han prohibidos. Pero yo necesito mantener por lo menos la idea de que virtualmente... ...vos pues doy besos y abrazos para pa poder mantener el estado de ánimo curioso... ...y a ver si resisto. Y si no resisto, pues morreré Y si muero, pues me contento Con no sufrir demasiado, ¿vale? Venga, oye, mirad ya a ver tened cuidadín y que no busco ya Ni que no busco ya el bicho este Y que por lo visto, oye, muy chulo. Venga, anda, te llevo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 cuanto más arriba y más atrás, mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo Cambia de chaqueta, combata, cabardina, Pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa Arrampla, trinca, malversa Que siga el paso doble y la cuerga flamenca Y grita con ellos, ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero Que la divinidad no te toquen. Ya no te tocan. Ya no te tocan. no te tocan. Es un carl pero sabes, aquí a la vida. Que estás padeciendo una náusea constante? Dragarte siempre los mismos ruedes, sin girar, sin parar. Encima de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio y el mismo eje. ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada.